Que hoy están pidiendo eh, no este, usar el automóvil en Santa Rosa, bueno, y, y ayer en todo el mundo. Vamos a hablar con Federico Moslares, integrante de Movilidad Sustentable La Pampa. Eh, Fede, eh, Pali Cucharini, te saluda, buen día. Hola, Pali, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, contanos un poquito de la actividad esta que están promoviendo desde Movilidad Sustentable La Pampa, Fede.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 En, en base a eso se eligió bueno, una propuesta que llevamos nosotros y es una propuesta que ya hemos hecho otros, otros años, que es adherirnos al Día Mundial sin Auto, que, que no le pedimos a, a nadie porque cada uno tiene sus situaciones particulares, pero sí invitamos a que por un día eh, dejen el auto en la casa y prueben otros medios sustentables o modos sustentables de, de moverse en la ciudad, como puede ser caminar, andar en bici o usar el transporte público. Eh, Siempre, bah, hemos hablado en otra oportunidad, eh, eh, todavía la ciudad de Santa Rosa no está preparada para el ciclista, eh, hay que trabajar mucho en ese sentido. Sí, sí, hay que trabajar mucho, pero hay que aprovechar que tenemos una ciudad que es súper ciclable, uh -huh. eh, de cualquier lugar hacia, hacia el centro o hasta el lugar de trabajo la mayoría de las personas tienen menos de 3 kilómetros de, de distancia y son, son, ciudades que, o sea, son distancias que se pueden hacer tranquilamente en bicicleta o, o bueno, después si son menos de 2 kilómetros también es, es muy posible hacerlo caminando sí. o a pie. Mm. Eh, así que nosotros lo que no tenemos que hacer es esperar a que algún iluminado eh, entienda de que las, las ciudades que apuestan al auto terminan perdiendo tarde o temprano, que las ciudades no se expanden y, y cada vez va a haber más autos, eso es una realidad a nivel mundial y muchas ciudades ya lo, ya lo entendieron y lo están llevando adelante y, y en Santa Rosa eh, venimos lento en ese proceso, parece que nos tienen que pasar las cosas para luego intentar modificarlo, que colapsen las cloacas para empezar a, a ver que tenemos un problema serio de placas, que colapse el agua para ver que tenemos un problema serio de agua, bueno, nosotros intentamos ver el problema que, que se viene, de que, que de hecho ya se puede ver, sí y y, y bueno, sí, intentar de que cada uno, si nosotros, cada uno conscientemente decide en algunos trayectos, dejar el auto, utilizar la bici ya es un auto menos en la calle y ya la, la ciudad se vuelve más apiable para para otros ciclistas y para No solamente para el ciclista, sino para aquellas personas que, que se mueven a, a diario a pie y que tienen que cruzar una calle y, y con la velocidad que vienen los autos, muchas veces adultos mayores o niños o personas con discapacidad se les resulta muy difícil. Ajá. Necesitamos un poco de empatía entre todos. Claro. Eh, recién mencionabas y haciendo una comparación con el tema cloacas y, y agua potable, eh, el centro de la ciudad de Santa Rosa parece colapsado de autos. Sí, sí, sí, ya hace un tiempo que, que se viene viendo y por más que, que hubo algunas medidas o algunas mm. intenciones, eh, no parece atrás haber un proyecto a largo plazo o un programa de cómo se va a ir avanzando. Son todas medidas puntuales, el estacionamiento medido no tiene una buena fiscalización, entonces eso no desincentiva a las personas a no, a no, no estacionar en el radio céntrico. Y, y bueno, tampoco se le da la posibilidad a quien elige utilizar la visa y tener un, un estacionamiento seguro. Y, y esto, esto es, eh, me imagino que se charla en, en, en el, dentro del plan estratégico, en el consejo. Eh, ¿Se avanza en ese sentido? Bueno, recién ahora se formaron las comisiones uh -huh. de trabajo, así que todavía no tuvimos la primera reunión que, que trata el, el tema de, con, con la comisión que trata el tema de movilidad. Eh, pero, pero seguramente vamos a ir avanzando, es un avance va a ser lento, pero lo que podemos ir haciendo es tomando, concientizando ustedes de los, de los medios de comunicación, y nosotros bueno, de, desde el lugar que, que podamos, para, para que cada vez más, más personas eh, cambien el, la, como, la, la falsa comodidad de trasladarse en auto, porque ya uno se, se estresa más, y y cuando los que se suben a la bici después quedan, quedan contentos, dicen, no, no, no, transpiré, eh, la pude dejar, no tardé tanto, tardé casi lo mismo, o menos, en muchos casos. Entonces, es solamente este día es bueno para eso, para probar que hay otros modos sustentables de movilidad y que muchas veces resultan más beneficiosos para uno y para los demás. Claro. Eh, Fede, hace un tiempo cuando la Municipalidad de Santa Rosa demarcó una especie de bicicenda eh, en la ciudad, eh, fueron muy sí. críticos desde, bueno, desde Movilidad Sustentable. Eh, sí. ¿Pudieron hablarlo esto con las autoridades ahí dentro del Consejo? ¿Se reunieron? Sí. Sí, sí, sí, lo planteamos. Eh, hay, hay un expediente formado, mm. bueno, en, en, ese, en ese expediente que se nos dio traslado a la comisión de movilidad que te planteaba hace un ratito. Eh, la idea es, tra es trabajar sobre, sobre un, nuevo, un nuevo proyecto, una red mm. de ciclovías que, que sea estudiada, que sea analizada por todos los actores, porque no solamente uno tiene que trazar la ciclovía por donde quiere que vaya la bicicleta, sino también teniendo teniendo otros, otros datos en cuenta para no, para no complicar eh, otros actores de, del tránsito o, o la vida cotidiana en la ciudad. Entonces, hay que, hay que trabajar mucho y, y pensar a largo plazo, ¿no? no hacer cosas aceleradas, porque por eso nos entusiasma mucho trabajar dentro del plan estratégico, porque sentimos que no dependemos de de los cuatro años de gestión que pueda llegar a tener un intendente. Claro, Muchas que... veces eso lleva a, a, a tomar medidas aceleradas o apresuradas sin un estudio o sin, sin un proyecto atrás. Sí, que sea una política pública. Mm. Exactamente, sí. Eh, bien, Fede, eh, no sé si querés completar con algo, sino eh, gracias por estos minutos, queríamos darle difusión a, a este bueno, día. Mm. No, gracias a usted por, por toda la difusión y siempre... Nos están llamando e intentando difundir lo que hacemos. Bueno, eh, gracias. Un abrazo. Ahora. La palabra de Federico Moslares, eh, integrante de Movilidad Sustentable La Pampa. Eh, hoy 23, eh, trata de evitar el uso del automóvil en la ciudad de Santa Rosa. 9 y 13 minutos.